encia inquisitiva de la humanidad que tiene la oportunidad de contar su historia como con, contar contar su historia para quien quiero ir la más allá más allá y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 Eh, su amigo Leo Montenegro me ha hecho un lío bárbaro con esto pero bueno, la cuestión es así estamos en el décimo pero tenemos el noveno, un lío bárbaro la cuestión es que el tiempo es relativo seguimos al aire entramos en una décima temporada haciendo algo inspirado precisamente en lo que la NASA construyó y denominó como Voyager ese... Artefacto fabricado por seres humanos que viaja, ya está incluso fuera de nuestro sistema solar, viaja al sea al infinito portando mensajes y la música, ¿no? Bueno, precisamente esa idea de la cual participara Carl Sagan fue la inspiradora de este programa que emite su mensaje al confín del universo, ¿eh? Portando señales de radio portado en señales de radio, portando mensajes tales como Nuestras voces, nuestro conocimiento y nuestra música. Sí, por supuesto, es una ilusión. Pero bueno, quién sabe, nunca se sabe. A lo mejor alguien conteste probando de esa forma que no somos los únicos, ¿no? Una esperanza para la humanidad, ¿eh? Una idea muy arraigada en nuestra especie, ¿eh? Tratando de establecer si es que hay alguien como nosotros, con nuestro mismo grado de evolución y desarrollo en algún... Recóndito lugar del universo que es tan vasto, tan inmenso, tan infinitamente grande. La noche también es en La Plata, en Los Toldos, en Rosario, en Santa Fe, en Tres Arroyos, en Bermejo, en Potrerillos, en Nepuyén, en Concordia, en Concepción del Uruguay, en el Valle de Cala Muchita, en Salto Encantado, la tarde, porque a esa hora se emite, en Paraná y en Jujuy el crepúsculo en Esquel y en Formosa y la mañana en Capilla del Monte y en Neuquén, todas esas emisoras y desde esos puntos nos eh, repiten, digamos, eh, colaboran con nosotros en emitir nuestro mensaje y a quienes agradecemos por habernos acompañado algunas de ellas en gran parte de estos nueve años ya y por supuesto esperamos que sigan a lo largo de nuestro décimo año transmitiendo y llevando la mejor música, tratando de entretener sobre todo, ¿no? Muy bien, todo ello se realiza gracias a la red satelital de Farco que tanto nos ayuda y, por supuesto, Frecuencia Cero, que es la cabecera y donde nosotros producimos con tanto cariño eh, este programa. Toda la historia de la ciencia ha constituido una elaboración, digamos, y una... tratando de constituir una comprensión gradual de los hechos, los cuales no ocurren en forma arbitraria, sino que reflejan cierto orden subyacente, el cual puede estar o no divinamente inspirado. Sería sencillamente natural suponer que este orden debería aplicarse no sólo a las leyes, sino también a las condiciones en la frontera del espacio-tiempo que especificaría el estado inicial del universo. Recordemos que el orden en el universo es posible verlo en todo lo cotidiano a nuestro alrededor y que puede justificar, entre muchas otras cosas, esas que nos dan ganas de hundir el rosa.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 Más rápido de lo que pudimos imaginar al principio, señor Yunes. ¿eh? Entramos en nuestros 10 años al aire, ¿sí? Y por supuesto hemos visto muchas cosas desarrollarse. También la radio en Internet. Y allí estamos en www.rockprogresivoradio.com.ar en mi amigo Marcelo Cébola, de Gigantes Bajo el Sol, compartiendo la grilla con... Gigantes Gentiles, de Quique Cualiano, que cumple 200 años, 200 emisiones al aire, no 200 años, 200 emisiones al aire, sí, un gran saludo a Quique desde aquí, y el retorno del gigante, que también anda de festejo como 20 años, ya pasó, hizo una fiesta enorme, terrible, pero bueno, allí vamos, eh nos estamos poniendo viejos, señor Yunes. Sí, ya, nos estamos poniendo... bien. Bueno, allí también estamos, ¿eh? en www.rockprogresivoradio.com.ar Junto a otras radios también como Mexicali, Prog y Oral Moon Allí vive el rock progresivo y sinfónico y nosotros ponemos nuestra parte Debería haber algún principio que escogiera un estado inicial Y por lo tanto un modelo para representar nuestro universo una posibilidad es lo que se conoce como condiciones de contorno caóticas. Estas suponen implícitamente o bien que el universo es esp espacialmente infinito o que hay infinitos universos. En ambos esquemas se puede pensar que puede haber cosas comunes y repetidas tales como múltiples casas de lo sagrado. miras al infinito hasta donde puedes pensar sin cansar de donde no llegan los ojos donde no llega los ojos se puede oír nuestra voz se puede oír nuestra voz, voz, voz. hacia nuevos universos Viaja el mensaje de fili hacia nuevos universos viaja nuestro mensaje Sí, acompañado y por supuesto a Con la colaboración de la red satelital de Farco y Frecuencia Cero, estamos en 88.1 FM La Mosquitera en Bermejo, 88.9 FM Raíces en La Plata, 89.3 FM Camp con Santa Fe, 89.7 FM Radio La Nueva en Tres Arroyos, Radio Nueva, no La Nueva. Esa es otra radio, señor Yunes. El Furcio nos acompaña ¿eh? a lo largo del de décimo año. Seguramente estará presente también. 90.9 Radio Caleuche en Esquel. 91.3 Radio Aire Libre en Rosario. 92.1 FM del Lago en el Valle de Cala Muchita. Y 92.1 FM La Voz del Cerro en Jujuy. Bajo condiciones de contorno caóticas, la probabilidad de encontrar una región particular cualquiera del espacio en una configuración dada, justo después del Big Bang, es la misma, en cierto sentido. Es la misma que la probabilidad de encontrarla en cualquier otra configuración. El estado inicial del universo se elige puramente al azar. Seguramente cuando la encuentres, esta te podría decir... You really me tienes Girl, you really got me now you got so i know what I'm doing Yeah you really got me now you got me so i can't sleep at night yeah you really got me now you've got me side so I don't know what I'm doing oh yeah you really got me now you got me beside see my night you really got me you really got me you really got me See don't ever set me free I always wanna be by your side. Yeah, you really got me now, you've got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now, you've got me so I don't. ...eso ocurrió hace unos 15.000 millones de años... ...15.000 millones de años... ...la ciencia lo denominó... ...la gran explosión... ...más comúnmente... ...el Big, Big Bang... ...un gran cariño de afecto a todos aquellos que nos escuchan... ...y nos han acompañado... ...por lo menos en estos nueve años o parte de ellos... ...y que esperamos por supuesto lo sigan haciendo y disfrutando con nosotros de la mejor música de rock a lo largo de este décimo año al aire. eh Gente que nos escucha a través de 94.1 Radio Touch en Villa Ballester, 94.3 Radio Cultura en Santa Fe, 97.9 FM La Leñera en Potrerillos, Mendoza, 98.1 FM La Nueva en Formosa, 98.5 FM mate amargo en Los Toldos, 99.9 Focus FM en Epuyén, Chubut y 100.9 FM La Milagrosa en Mataderos, que tuvieron un problemita de antena con nuestros vientos, esperemos que estén pronto al aire. Yo creo que ya estaban, señor Yunes, si usted me lo confirma, es así, sí. Ya estaban restableciendo las transmisiones. Bueno, muy bien, mucha fuerza desde aquí. Si el estado inicial del universo se elige puramente al azar, esto significaría que el universo primitivo habría sido probablemente muy caótico e irregular, debido a que hay muchas más configuraciones de ese tipo que las uniformes y ordenadas. Al ser la probabilidad de que así sea mucho más alta, convierte a este hecho en lo que se diría casi un legado. I will leave you things that might not help you Things that might Problems that I never solved Dreams to keep you But nightless I leave you I will leave you things that stick forever things that slide Mr is I swallowed how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 Señales de radio llevan nuestro mensaje a partir de 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba, una de las primeras radios que nos acompañó difundiendo nuestro mensaje. Señor Edgar, eh, Edgardo y señor Yunes, eh, así es. Un gran abrazo a Silvio Foscaldi de la Cooperativa El Milenio que ha hecho tanto con por nosotros, los hemos visitado realmente y hemos presenciado allí Big Bang en, en los estudios de, de FM Milenio. Eh. Realmente... Un, un, un gran saludo desde aquí y un gran agradecimiento y reconocimiento 103.5 FM Salto Encantado también nos porta allí en Villa Salto Encantado Misiones y 107.1 FM La Propaladora en Neuquén si cada configuración es igualmente probable, es verosímil que el universo comenzara en un estado caótico y desordenado simplemente porque abundan muchos más esos estados. Es difícil entender cómo tales condiciones caóticas iniciales podrían haber dado lugar a un universo que es tan uniforme y regular a gran escala como lo es actualmente el nuestro. Edgardo Cielo dice, científicamente hablando, claro, que es porque tenemos un afortunado 7.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 En un universo tan uniforme como el nuestro se esperaría, también, que las fluctuaciones de densidad en un modelo de este tipo hubieran conducido a la formación de muchos más agujeros negros primitivos que el establecido mediante las observaciones de la radiación de fondo de rayos gamma. Cuando no aparecen coincidencias, tanto pensar hace que a veces se tenga que salir como para su vida tomar aire. Watching the walls closing on me I'm falling forever There is no time, no place, I'm lost Lord of more fears. Everything's quiet The rules are obeyed Yes, your majesty No, your majesty The crown on his head The canopy bed The stage has been set Don't be late To see for the and fantasies Stepping aside for the head of the state All agree how has majesty is playing the part with all of his heart and his... been a long and devious, been journey, been a long and devious a journey, journey, a dream beyond, a dream beyond but now the Puedes pensar sin cansar de do, do, donde no llegan los ojos donde no, no llegan los ojos, ojos se puede oír nuestra voz se puede oír nuestra voz? Voz, voz hacia nuevos universos viaja el mensaje de si el universo fuese verdaderamente infinito espacialmente o si hubiese infinitos universos, Habría probablemente en alguna parte grandes regiones que habrían comenzado de una manera suave y uniforme. Es algo parecido a una horda de monos golpeteando sobre teclados de computadoras. La mayor parte de lo que escribirían sería desperdicio, pero muy ocasionalmente, por puro azar, lograrían escribir «Te doy un cáliz de amor». my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 Corca, de prensa de Icarus, que nos acompañó mucho durante todos estos años, ¿sí? Y esperamos, por supuesto, seguir teniendo ese lazo de amistad en lo que sigue. Al departamento de edición de Frecuencia Cero, en la figura de Leo Montenegro, creador de los logos de Big Bang y concepto de imagen de Big Bang, ¿sí? Realmente sí, sí, sí, sí. un gran aporte... Y un gran colaborador a lo largo de todo este tiempo. Junto con Edgardo Ausielo, por supuesto, y toda la gente de esta radio tan maravillosa y con la cual seguimos creciendo día a día. En la conducción Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Hernán Lluris, eh Muchas gracias, Hernán. eh Siempre acompañando aquí. Dirección General, Hernán Daicic, colaboran a lo largo de estos nueve años, sin duda. Siempre noche a noche, Lucas siempre estuvo... Al lado nuestro, ¿eh? Un gran cariño para él y para Javier también, por supuesto. Una realización B y asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con el programa a través del mail 0.com.ar o visitar nuestra página simplemente www.bigbanradio.com.ar También estamos en Twitter, Facebook, flipboard y Tumblr. Será hasta la semana que viene. Chao.